Era necesario volver al récord positivo como equipo eh, el, el partido del viernes nos da el impulso anímico Para volver a enfrentar a Olímpico en casa Y sobre todo, como como dije antes Va a servir para estar de vuelta eh, positivo en la tabla Y jugar con la tranquilidad Que tenemos un buen porcentaje dentro del campeonato Y además me imagino con ganas de revertir la imagen en casa donde A veces les está costando muchísimo Son muy irregulares Sí, más allá de irregularidad, eh, es cierto que todos los partidos nos cuestan mucho. Nosotros sabemos que como le podemos ganar al primero, podemos perder con el último. Eh, y creo que nos podemos hacer fuerte de local y es un paso que como equipo tenemos que dar. Más que nada porque pensando a futuro, y no tan futuro, porque falta poco para el desenlace de, la, de esta fase, eh, el objetivo es mantener la, la ventaja de localidad en los play-offs. Ni hablar. Primero el objetivo es entrar dentro de los playoffs Pero si bien estamos buscando consolidarnos, eh, como decía, estas irregularidades que tenemos dentro de los partidos, eh, sería súper positivo que podamos entrar dentro de los primeros ocho o nueve equipos para tener la, la, la primera localía en los cruces. Y bueno, siempre es la ventaja de la localía, ¿no? Hoy por hoy la, la tabla marca de diferencias no entre Obras y, y Olímpicos, pero... En los papeles olímpicos era uno de los equipos que iba a pelear por cosas importantes Tiene un gran plantel, nombre de, de, de peso eh, ¿Cómo se le gana? ¿Cómo se juega a un equipo así? Como dijiste, tiene jugadores de mucha jerarquía Jugadores que llevan varios tiempo jugando la liga eh, eh, Si bien nosotros conseguimos el triunfo allá Ellos son otro equipo totalmente distinto eh, Nada, creo que se, vamos a volver a, a plantear un juego similar al que hicimos allá Con mucha dinámica Eh, peleando los rebotes porque ellos tienen extranjeros de mucha talla y son jugadores aguerridos creo que tenemos que hacer valer la localía como dijimos antes y bueno, también esto de, de aprovechar el momento del equipo nuestro que, que estamos eh, emocionalmente muy bien y que vamos vamos tenemos tiempo para preparar el partido cuando nos cruzamos en obras en la función de los Harley Clover Trotters, decías que iba a ser una temporada muy especial para vos y da la sensación que la estás aprovechando y mucho Porque tenés buenos números, buenos partidos Sos un base joven que viene del banco De atrás de Pepo Igual has tenido varios partidos suplantándolo como titular ¿Estás contento vos por tu juego? Sí, como vos dijiste A mí no me interesa mucho lo de ser titular o suplente eh, Yo creo que mi rol es el sexto hombre dentro del equipo Me siento muy cómodo tomando el rol defensivo Y bueno, y hay, como, como dijiste antes Hay noche que me toca tomar lanzamientos y entran Y bueno La verdad que estoy estoy me siento muy cómodo, sobre todo dentro de la cancha, cuando la doble base o también defendiendo a los, a los extranjeros del otro equipo. Creo que el rol me sienta bien y ojalá pueda seguir disfrutándolo. Bueno, y esta noche disfrutando tu hermano, ¿no? A quien venís a ver que a veces no se da la ocasión por partidos, por giras, ni hablar. Voy a tratar de venir también para la semifinal de la Liga de las Américas, que juega acá en el Pando. Este... Oye, cumpleaños un día especial para él y para mi familia, así que vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Te veo con las manos vacías? ¿Cuál es el regalo para el hermano? Eh, mi presencia.